Ahora sí llegó el que faltaba. Aquí está con su potencia musical. DJ Ángel Caraudio Oficial Pa' que vean rostro. A conocer este lunes el primer audio de Marte que grabó el micrófono del rover Perseverance. Lo que va a escuchar a continuación es el audio original que registró el robot el sábado 20. Escuche.